Buenos días, son las 9 de la mañana y esto es el informativo de Aguer Pascual. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles a petición propia en el Congreso para informar de la situación de la pandemia en la que se encuentra España a las puertas de Navidad. En su intervención, Sánchez ha alertado sobre el preocupante aumento de los contagios y ha dicho que nadie debe dudar de que, si es necesario, el Gobierno propondrá a las comunidades autónomas endurecer el plan de Navidad. Solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola de Navidad. Si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa duda de que el Gobierno de España propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer ese plan de Navidad". La Región Europea de la Organización Mundial de la Salud ha avisado este miércoles de que Europa está en alto riesgo de sufrir una nueva oleada de contagios de COVID-19 en las primeras semanas y meses de 2021, por lo que ha aconsejado a la población que, de cara a las fiestas de Navidad, utilicen mascarillas en las reuniones familiares. En el plano internacional, Alemania registra la mayor cifra de muertes en un día de la pandemia, con 952 fallecidos, empieza un confinamiento duro. Las autoridades sanitarias contabilizan más de 27.700 nuevos contagios en el país. Por su parte, Francia, Holanda, Italia y el Reino Unido también endurecen las restricciones. Media Europa temía una tercera ola cuando apenas está saliendo de la segunda. Y la otra media sigue batallando porque no consigue doblegar la curva como sí han hecho de momento. Y sin poder cantar victoria, ni mucho menos países como España, Italia o Francia. Y hasta aquí el boletín de hoy. Muchas gracias y sobre todo cuídense.